Escucha tu corazón. Muévete de acuerdo a tu corazón. Sea lo que sea que esté en juego. Osvaldo Damiani, al aire, en la FM 88.1, Pop. Ya guardo una trampa de la sal. si la calma se te escapa ya de tanto esperar si tus miedos te carcomen y no puedes Hogas en silencio cansado de resistir desconectate, córdalo que ata a tu corazón. Respira A veces el peso de, de vivencias adversas, como que cristaliza en nuestro interior en forma de los famosos nudos emocionales. Ese siento que se me comprime el pecho, o tengo un nudo en la garganta. Eh, y estos son estados que bloquean nuestro bienestar y, y sobre todo, nuestra capacidad potencial de seres humanos. ¿Cómo actuamos en estos casos? Soy Oba Damián y así comienza Centrado en Voz your sky full of stars I'm gonna give you my heart cause your sky cause your sky full of stars cause you light up the path I don't care a sky full of stars I think I saw you Cause you're a sky Your a sky full of stars I want to die in your heart oh. Cause you can lie Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en Vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchos arrastramos el peso de, de situaciones inconclusas que se funden en nosotros como, como el estaño, no cuando están... Que alguna vez cuando se ponen a soldar algún alguna cosita a veces eh, cuando uno quiere arreglar eh, los cables de, del del audicular o alguna cosa de esas usas o un poquito de estaño y vas vas fundiéndolo con un, calentás un cuchillo, un destornillador un poquito de estaño ahí y vas pegando eso eh, bueno es así, aunque parezca Pequeño, porque la vida, a ver, la vida cuando pasa eso duele y nos enaltece y también en, algunos, en algunas ocasiones nos, nos, nos distorsiona la realidad. Todo lo vemos por ahí con más tonos grises, justo como el estaño, con falta de ánimo y hasta por ahí la mente tiene dificultades para pensar con claridad y tomar decisiones. Por eso decimos, tengo un nudo como en el pecho, ay, tengo como una sensación, bueno, es la angustia, uy, estoy ahí que lloro, tengo un nudo en la garganta. Bueno, es eso, son esos nudos emocionales. Lo cierto es que por término medio nos suele costar bastante manejarnos en este universo psicológico. Poner en palabras lo que sentimos también es dar espacio y presencia a lo que nos sucede. Sin embargo, muchas veces optamos por reprimir eso o evitar todo tipo de emoción sentida y más si tiene, por ahí, una valencia negativa. Hay personas que les cuesta expresar lo que sienten favorable, el amor, el cariño, y son cerradas, cortas, se reprimen. Pero bueno, son las menos. Eh, y no está bien, no es bueno reprimir eso porque es tan lindo poder decirle a alguien lo que uno siente. Ahora cuando reprimimos las negativas es mucho peor. Entonces, las decepciones, los miedos, las tristezas y las angustias quedan relegadas en, en una caja, ¿no? Eh, en, en, en, en, en, en una caja, en la caja de las de las profundidades mentales. Y asimismo aparece un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad. Cuando la vida duele, preferimos distraernos, escapar de la realidad. Hay, hay algún, adicciones, comidas, drogas, compras compulsivas. Siempre hay una estrategia inmadura que fortalece los bloqueos o esos nudos emocionales. A día de hoy, el teléfono, el celular, las redes sociales y todo lo que nos ofrecen las plataformas de stream y todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, bueno, serían como esas drogas llenas de estímulos que nos permiten huir temporalmente de lo que nos preocupa. Eh, en, los adolescentes, mucho, en los adolescentes y no tantos también, mucho lo, los juegos, los videojuegos, los juegos en red, que no está mal los videojuegos, digo, cuando se utiliza como un escape para no de expresar lo que uno siente. Entonces empezamos a traer esa, esa, esa valija, esa carga, esa mochila, el famoso equipaje emocional que, que no se atiende y que termina dejándonos secuelas tanto físicas como mentales y debemos habilitarnos en, en, en adecuadas estrategias para poder entender, regular y canalizar cada sensación, cada sentimiento y cada, cada experiencia. Eh, Oscar Wilde decía, no quiero estar a merced de mis emociones, quiero usarlas, disfrutarlas y dominarlas. Bueno, el famoso autocontrol de las emociones, ver qué nos dicen, cuál es la información que nos traen, en qué nos pueden ayudar, de qué nos están advirtiendo. Eh, entendemos los nudos emocionales como, como ese conjunto de sentimientos y sensaciones psicofísicas que no están reguladas, que permanecen en nuestro interior. El origen está en, en, en una o varias experiencias adversas que no hemos afrontado. Y asimismo también si usamos la analogía del, del, del nudo es por una razón, ¿no? porque lo que no gestionamos justamente lo que hace es obstaculiza y bloquea eh, el bienestar, la, la, la, la energía vital de cada ser humano. Hay algo atascado que nos afecta emocionalmente, cognitivamente y conductualmente. Entonces... Además de todo esto, es común arrastrar esta realidad psicológica durante años, durante años incluso, incluso durante décadas. Atiendo personas que vienen, sacamos en una charla cosas que tenían guardadas hace 20 años. Y, y, y si no pudiste expresar esto antes, en una, en una charla, en un rato, suele muchas veces, es lo bueno que tiene esta técnica, suele eh, florecer y, y decir, bueno, mira acá está esto, yo estoy viendo esto, contame qué pasó acá. Este, es como que la persona dice, bueno, acá no, no, este, este me conoce, me descubrió, no puedo esconderlo, el inconsciente lo dice y ahí lo podemos poner afuera. Eh, y esas secuelas de, de, de, a ver, que pueden ser de varias cosas, una, una ruptura afectiva, puede ser, por ejemplo, permanecer en nosotros media vida, También cualquier drama de la infancia, eh, las experiencias frustradas, las decepciones, los abusos, los errores o las desaveniencias de, con, con seres queridos, o todas esas cosas pueden alojarse en, en un rincón de la mente para destilar un sufrimiento constante pero silencioso, está ahí, nos hace mal. No terminamos a veces de darnos cuenta que no lo queremos ver, lo queremos evitar y hacemos otras cosas, pero está ahí, no nos escapamos de él. Y por lo general, estos malestares tienen su origen en el pasado. Se convierten en, en, en nudos porque en lugar de, de abordar dichas emociones, las reprimimos y, y, y situamos la mirada en otras cosas. Pero la vida es un círculo. Y si no le pongo a ese círculo un presente próspero con un pasado sano, voy a volver a repetir y situaciones por ahí que no son tan significantes pueden generar, eh, pueden, pueden hacerse extremas por no haber resuelto alguna cosa que vengo guardando del pasado. Eh, damos por sentado que el tiempo cura, ¿no? Decimos cauteriza y hasta borra lo que hace daño. ¿Te parece que si no se lo deberes el tiempo cura? No es tan así, ¿eh? eh la represión emocional tiene un serio impacto en la salud y es muy común eh, que derive en una depresión, entre otras cosas. O sea, ¿Qué podemos hacer entonces para desatar y liberar esos nudos emocionales? Aristóteles decía que no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Eh, y, y es así. Es como Pitágoras decía que el nudo siempre estaba en nuestro primer hogar, en nuestro primer mundo, que es nuestro hogar, nuestra primera llegada, que ahí es donde nosotros padecemos para evolucionar. Por eso es maravillosa la numerología y, y uno a través del día de nacimiento, del mes, dice, bueno, acá te pasó esto, acá está el nudo, bueno, vamos a ver qué herramientas, que aprendiste y trabajemos para que vos puedas salir de esto y, y que obviamente hay que hacer los deberes, ¿no? Pero se encuentra fácil el nudo. Después, bueno, cada uno tiene su proceso para, para ver eh, cómo hace para, para estabilizarse. Eh, y hay algo que siempre tenés que tener en cuenta, que vos no sos eh, Tus emociones, no sos tu tristeza, tu desconsuelo o tu enojo. Vos sos la persona que contiene esos estados emocionales y que puede regularlos. Vos tenés un autocontrol de ellos. No puedes controlar a los demás. No se puede vivir controlándolo todo, o querer controlar a todos. Lo que sí puede uno es tener un autocontrol de sus emociones. Eso sí se puede. ¿eh? Y, y, y es como que, a ver, hay un ejemplo que dice: es como si fueras una botella. Que, que tiene una, una bebida hecha con muchos ingredientes. Y lo, lo, lo más decisivo es comprender qué componentes integran justamente ese líquido. Por eso es necesario que por una vez no te escapes de lo que te duele y, y, y sintonices con lo que tu cuerpo y tu mente te dicen. O sea, dar presencia a cada sentimiento y, y, y también llamarlo por su nombre. Entonces acá está el odio, la frustración, la ira, la ansiedad, la tristeza. O sea... Eh, hay que recordar que las emociones te ofrecen información, como te decía, como te decía recién, sobre, sobre lo que sucede y que son claves para justamente deshacer esos nudos emocionales. Eh, ya, ya es cierto que, que, que esa botella de tus emociones eh, la tenés ahí ante vos y que la sensación no es cómoda. Es cierto que no resulta sencillo tampoco abrir las heridas del ayer y ver de qué están hechas, recordar todo el tiempo esas cosas, revolver, como se dice en criollo, estar revolviendo la mierda, no, no, no, no, no, no es algo agradable. Sin embargo, es preciso que uno acepte que cada emoción eh, está ahí y que uno tiene que permitir sentirlas, y que está ahí por una razón, y que no hay que reprimirla, que no tenemos que buscar vías de escape para camuflar un, un sufrimiento que hay que aceptarlas y que, y que uno no tiene que tener miedo de desahogarse, de llorarlas y de expresarlas, ya sea eh, solo, sola, con, con, con seres queridos o en un ambiente de contención con un profesional, pero hay que, utilizar, hay que, hay que eh, expresarlas. Todo lo que, lo que uno siente es permisible, entonces uno no tiene por qué juzgarse por sentir a veces mucha tristeza, por experimentar rabia, por tener miedo o por decepcionarse. Ahora, cuando esto es recurrente y parece que fuera el, el, el, el único capítulo de tu vida, bueno, ahí hay que trabajar más profundo y hacerse ayudar porque hay algo que no está sanando. Entonces, los nudos emocionales son esos lastres de historia mal resueltas del ayer. Terminan siendo como pedacitos, como retazos que preferiste olvidar o desplazar de tu mente y que sin embargo eh, siguen ahí, están latentes. Eh, que alteran tu bienestar y me parece que llegó el momento de integrar esas vivencias en, en tu narrativa vital, en tu experiencia de vida en tu, eh, eh, y, y, y, y, y poder reinter, reinterpretándolas, ¿no? viendo a ver qué me quisieron decir, qué, por qué me sucedió, a veces hay cosas que te suceden pero no sos eso y, y, y ver qué puedo hacer yo de lo que a lo mejor hicieron de mí cuando, cuando era chico, eh, de una forma más saludable, más valiente y sobre todo eh, mucho más resiliente. Eh, entonces, siempre digo que hay que tratarse, uno puede enojarse, pero tiene la obligación de, de tratarse con compasión, de tratarse con afecto y con amor, uno sí puede darse, no importa si no te lo dieron lo que pasó con vos, pero vos sí podés dártelo a vos, nadie nace sin amor. A lo mejor no es acompañado a que lo exprese en un ambiente saludable, o no se lo expresan, pero nadie nace sin amor. Estamos como nadie nace. Sin el pulmón, como nadie nace, no se puede vivir sin un órgano vital. Bueno, el amor es vital en la vida de las personas. Entonces nadie nace sin amor. Eh, hay que aprender a gestionarlo eh, cuando no fuimos acompañados o no fuiste acompañado para poder hacerlo. Pero que amor incondicional hay en tu corazón y, y en tu ser, quédate tranquila, tranquilo que sí. Entonces eh, hay que darle otro significado a esas experiencias. Eh, te genera un dolor, es verdad, pero, pero, pero vos ya no sos esa persona del ayer, sos alguien capaz de superar ese pasado y de avanzar hacia el presente, ya te decía, de una forma valiente. Entonces, la mente está habilitada por sesgos cognitivos que, que intensifican los nudos emocionales, o sea... Decirnos frases como, tengo que ser valiente y debo pasar la página, debo echar hacia adelante, debo ir para adelante y olvidar lo que pasó, tengo que ser fuerte y dejarme de pavadas Bueno, eh, no sé hasta dónde eso sirve, porque a veces solo lo único que hace es incrementar el sufrimiento, o sea, hacer uso de, de un pensamiento más saludable está bueno, porque significa hablarnos con respeto sin invalidar lo, lo que sentimos. Pero no alcanza solamente con esas afirmaciones, hay que sentirlo en el cuerpo y en el alma, y hay que aplicarlo en consecuencia, siendo totalmente congruente entre lo que, siento, lo que digo y lo que estoy sintiendo. Si no, hay que pedir ayuda. O sea, nadie es débil o defectuoso por, por, por aceptar que se siente herido, y tampoco por permitirnos ser vulnerables y, y sufrir por lo que duele, porque es así, si te va, que, que no somos robots, ni, ni tenemos que armar una... una una coraza, eh, no, no, no, no es inteligente eso, la auténtica inteligencia justamente está en dar presencia a cada emoción, a entender su mensaje y a no dejarnos arrastrar por ella y poder regularla, o sea, pensemos y, y, y razonemos de manera saludable para que, para que toda emoción eh, pierda fuerza, para, que, para digo, que todo nudo emocional pierda fuerza, eh, no seas tu peor enemigo, hablate, como le hablarías a la persona que más querés y respetás en el mundo, y, y, y Sanar es un viaje que tiene sus altibajos, y en el que vos, y solo vos, puedes ser tu mejor aliado. Te, descanso, te deseo perdón, un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.